Que es muy probable que la semana que viene esta CTA también lance una jornada de protesta en la provincia de dos días,、Ajá. 17 y 18. En primer lugar, coincidiendo con la marcha que ha convocado la CGT a nivel nacional. Nosotros, frente a un gobierno y un nuevo ministro de Economía, que lo único que hizo fue、eh, hablar lo que querían escuchar los mercados, porque nos habló de que va a cumplir estrictamente con las metas del FMI. Que además va a trabajar para reducir el déficit fiscal, que va a recortar el gasto público. No existe un solo anuncio que esté orientado a eh, poder eh, atender el mayor flagelo que hoy tiene la Argentina, que es la desigualdad, el hambre y la pobreza. Y frente a eso, creo que ayer en las elecciones de la CTA también se puso en debate. ¿Qué sindicalismo necesitamos nosotros para dejar atrás esta Argentina que hoy nos duele y enfrentar los complejos tiempos que vienen? Evidentemente, no es este de la c g t que frente a todo esto que estamos diciendo, 40% de pobreza, 10 de indigencia, dice que no, no solo no para, que solo va a marchar, pero que además lo hace en apoyo al gobierno, cuando en realidad、mmm, tenemos que hacer una huelga general. Para exigirle al gobierno, no apoyarlo, exigirle un plan antiinflacionario que discipline a los banqueros, los ojeros, los supermercadistas, que son en realidad con su especulación los que nos están empobreciendo. Hacia allí quería ir, Rodolfo, porque bueno, en el día de ayer se p u b l i c ó justamente el índice de julio del 7,4% y el mayor planteo que se había hecho luego de la asunción de masa era esto: ¿no? bueno, todos centros, todas medidas para los grandes poderes económicos. Bueno, ¿qué pasa con las organizaciones sociales, con los sectores? Populares que son en definitiva los que más están sufriendo esta situación, ¿cómo ves el panorama? Bueno, muy difícil porque no, no hay señales、eh, que vayan que estén orientadas a、mm, establecer políticas para mejorar las condiciones de vida a la gente,、uh -huh. el salario básico universal,、eh, que es el gran reclamo que se está llevando adelante ya desde hace mucho tiempo. El gobierno hasta ahora no lo ha atendido. Coincidimos.、Uh -huh. En q u e tal vez, si, si técnicamente se lo quiere denominar de otra manera, se lo puede hacer. Ahora,、eh, hay, una, una, hay, eh, hay un consenso absolutamente mayoritario en la Argentina que tienen que ser atendidas las, las necesidades. Eh, es, es, eh, es crítica la situación que hoy atraviesan eh, eh, aquellos que no tienen un trabajo formal o que trabajan en la informalidad, además de este fenómeno nuevo que son los asalariados formales pobres. En, en, en nuestro país. Antes de tener un trabajo te garantizaba que, que, que estabas por encima de la, de la línea de la pobreza, hoy eso no ocurre. Y en algunas provincias, incluso,、eh, hay t r a b a j a d o r a s y trabajadores municipales que se encuentran por debajo de la indigencia y no son una estadística fría. Decir que el, hay un 43% de pobreza o más de un 43% según el i n d e c durante la jornada de ayer y, y, y, y son 17, más de 17 millones de personas. Compatriotas o de comatriotas, nuestras que no la están pasando bien, que, que tienen hambre todos los días. Eh, y, y frente a eso no hay ninguna señal y conocemos de vuelta la inflación. Bueno, nosotros decimos que, evidentemente, que ayer se haya reconocido oficialmente que tuvimos en julio un 7,4% de inflación, que vamos acumulando los primeros siete meses del año un 46,2%, da cuenta de que estamos perdiendo la batalla, las trabajadoras y los trabajadores, jubiladas y jubilados, y los sectores populares, y que tenemos que reaccionar. La, la, la movilización va a ir en ascenso. En nuestro país y en nuestro caso puntualmente, la de los estatales eh, eh, también, porque si no se anticipa la revisión de las paritarias en el Estado Nacional,、uh -huh. bueno, nosotros advertimos que si además. Nos establece e un aumento de emergencia.、Eh, los trabajadores tenemos que comenzar a ejercer、eh, la única herramienta que conocemos y de la cual nos dota la Constitución Nacional, que es la huelga, que es el paro y que es la movilización para peticionar con libertad a nuestras autoridades. Sin dudas. Rodolfo, gracias、eh, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todas, todos. Abrazo、Adiós. grande. Charlábamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de la CT Autónoma a Río Negro, adjunto de ATE a nivel nacional. Bueno.